Hola amigos y amigas, bienvenidos a una edición más de Zona 69 Pero esto no es una edición más de Zona 69 Hoy tenemos muchas cosas para ti Por ejemplo, ya ha comenzado el plazo de votación para que votes por tus favoritos para los más del 69 Y hoy, aquí en Zona 69, hablaremos con Almas mudas Hablaremos con Almas mudas hoy en Zona 69 Ponte el cinturón y agárrate porque vienen curvas Zona 69 Edición número 28 Viernes 19 De marzo de 2010 Rihanna Marco so 1 2 3 Open the club, we hear it melodies baby jumpin like a snake missa baby wine up wine up be free when nothing else like I love no that I'm talking shit I can figure why me why chicken be but the shady she's bubbling like a faucet at see when you wine wine wine when you wine wine wine don't hurt nobody, take time time wine when you wine wine baby when you wine wine nana put it down, down. but we love la intro, Ya puedes votar por tus favoritos para los más del 69 Que es un programa especial que vamos a hacer el próximo día 9 Si no me falla la memoria Con los mejores, los más sonados de Zona 69 Este año 2010, eh, lo que llevamos de año de momento eh, Que ya llevamos bastantes canciones Bastantes temazos Bueno y para votar simplemente tienes que hacer una cosa muy simple Entras en www.lamusicasemueve.net www.lamusicasemueve.net Bueno le das al enter Ahí que salgo yo, salí mi geto Y le das al enter y vas a la home Y arriba del todo, debajo del menú Te pone el logo de zona 69 Y te pone quedan x días Los más del 69 le das ahí y te Directo a la página de votaciones Para votar por tus favoritos Entre los 40 seleccionados Que hay para los más del 69 Y puedes escuchar incluso Las canciones para saber cuáles son Etcétera, nos mandas Nos pones tu nombre, tu apellido Y tu correo electrónico Para certificar ese voto ¿Ok? Y ya está, ya has votado Por los más del 69, así que no pierdas Un minuto y vota por los más Del 69 Y a los que vayan votando Le saludaremos en la antena, ¿ok? No quieres bailar, ¿eh? Me parece bien Pero él vendrá por ti Y te hará bailar Raúl Fernández Antes de nada, Rihanna con su Ruth Boy Y ahora llega Remedy y Pioner Uno de los más del 69 Puedes votar por él, por este temazo No un superstar En los más del 69 ¡Me encanta! Sonidos con mucho sentimiento y mucho ritmo. I'm just like you are. There's no spotlight shining on me. I'm no superstar. I'm just like you are. There's no spotlight like shining on me. I'm no superstar. I'm just like you are. There's no spotlight like shining on me. I'm no superstar. I'm just like you are. There's a spotlight shining on me me. I am a superstar. I'm just like you are. There's no spotlight shining on me. I am a superstar. I'm just like nas 61 de You just got to hold on, open up your heart, yeah, yeah, love make the world. 69 zona 6... bueno, Impresionante este Ivy League Super 5 junto a DJ Fanny Aquí en Zona 69 bueno Y tú si quieres pedirnos tus canciones favoritas Lo tienes muy fácil, tienes un Correo electrónico a tu disposición que es Zona69 arroba la musica se mueve Punto net o también eh, Tienes el grupo de Zona 69 Grupo 69 punto la musica Se mueve punto net ahí nos puedes comentar Lo que quieras o pedir tus canciones Favoritas y atención a lo Que llega por aquí So if she holla, if, if, if she holla, let her so, she's in this I said, she can't decide, she keeps on looking, from left to right, Girl, come a bit closer, look in my eyes, searching it's so wrong, I'm Mr. Right, you like time, to love me Me ha gustado, me ha gustado mucho este tema temazo de Shonky Stone y Justin Bieber y mini así suena esto Cada vez que la gente tiene ganas de fiesta, aparece Raúl Fernández en Zona 69 Bueno y nada, en unos minutitos hablaremos con eh, el vocalista de Almas Mudas A ver que nos cuentan de este pedazo de grupo que estamos descubriendo aquí en Zona 69 Antes llega la musicalité, es otro de los temas que puedes montar en los más del 69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 I'm becoming 69 La mejor fusión de sonidos La llama se apagó No sé matamos la ilusión Tal vez y dónde quedo yo Emmun na sin goló 69 Almas Mudas es un grupo de rock británico y letras en español formado por cinco chicos de Zaragoza. Hoy en Zona 69 vamos a hablar con Miguel Rivet, el vocalista. Miguel, buenas. ¿Qué tal, Raúl? ¿Cómo estamos? Muy bien. Eh, ¿Cómo empezó esto de Almas Mudas? Pues empezó hace ya tiempo, hace ya cuatro o cinco años. Eh... Y nada, pues lo típico, en el colegio nos conocimos unos cuantos eh, de distintas clases que, que, que nos movíamos por los mismos ambientes y, y bueno, y poco a poco a hacer ensayos y bueno, como la mayoría de los grupos supongo. ¿Cuántos años lleváis como grupo? Pues eh, como grupo cinco años, lo que pasa que como al, al segundo año de empezar o así ya tuvimos un cambio de formación Y ya eh, nos, nos, nos, nos acabamos los que los que somos ahora y lo que es el grupo de ahora, ¿no? Se fueron dos, entraron dos, fueron Albert y David y, y ya se pues, acabó de formar el grupo y desde entonces pues eh, pues ya empezamos a funcionar como más más serios, ¿no? más profesionales. Ajá. Almas Mudas es un grupo que llama mucho la atención, tenéis muchas influencias. Entre ellas, ¿qué grupos eh, os influencian mucho? Pues mira, eh, siempre que nos preguntan esto decimos lo mismo, eh, nos gusta la música en general, nos gusta todo, o sea, eh, no sé, evidentemente pues eh, siempre vamos a los clásicos, no nos gustan los Beatles, nos gustan los Stones, eh, nos gusta Queen, eh, todo, de grupos de ahora, en fin, eh, nos gusta toda la música que está bien hecha, en español, en inglés o como sea, no tenemos así como un grupo referente que, que en el que nos, nos fijemos demasiado tal, sino en, en todo. Nos gusta escuchar todo tipo de música y todo tipo de bandas. y, y... Vuestras letras, eh, las letras del grupo, eh, ¿quién las escribe? ¿De dónde salen? ¿Cómo os inspiráis para estas letras? Pues eh, nos inspiramos un poco en, en, en, en la vida, ¿no? En las cosas que nos pasan, en, en bueno, eh, no sé, las haremos un poco entre todos... Eh. La temática, pues decimos, oye, sobre qué hablamos o, o, o ¿qué, qué tema nos gustaría tratar o, y bueno, y luego pues le damos cada uno nuestro toque personal y, y suele ser un trabajo también bastante colectivo, o sea, eh, igual algún, alguien trae una cosa y sobre esa idea se empieza a trabajar y bueno, pues es un trabajo también bastante colectivo, ya te digo. En 2007 os premiaron como Mejor Grupo con Futuro Musical Prometedor. Después de, <risa> de estos años, eh, ¿se han cumplido vuestros objetivos? ¿Qué os falta por hacer?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 Y nada, no, no tenemos como un objetivo eh, que queramos cumplir, un objetivo primordial, sino que es pues eso, el seguir trabajando, seguir trabajando sin parar. Hasta ahora los temas que habéis publicado, los habéis publicado en vuestra web, totalmente gratis, se puede Exacto. encontrar en almasmudas.com, pero eh, <risa> ¿pensáis que merecería la pena editar en un futuro un disco físico? O tal como están las cosas hoy en día, lo mejor es venderlo por la web y ya está. Pues mira, eh, de momento nosotros, eh, o sea, si, si nos hemos planteado a veces el autoritar el disco, eh, pero mira, eh, no nos compensa. Eh. Nosotros eh, lo que queremos es que la gente tenga las mayores facilidades posibles para escuchar nuestras canciones, ¿no? Sí. Y para llegar a nosotros. Entonces, por eso las, las, las, las colgamos en internet y la descarga es gratuita y tal. En un futuro así que lo que sí que nos gustaría es pues vivir del poder del poder publicar un, un, un álbum en compilar todas esas canciones que tenemos en un, en, un, en, un, en un solo trabajo y publicarlo pero pero más siiesse sí, ya pues el apoyo de, de una compañía o de, o de una empresa de lo que fuese no de momento mientras tanto pues ya te digo eh, lo que queremos es darnos a conocer lo máximo posible y colgar los temas pues eh, gratis en la red para que todo el mundo tenga acceso a ellos. perdido por mi que mal me alisté en el ejército del sexo sin gas pero ahora me acuerdo de aquella noche en la red y ese baile sensual tu estilo Bowie genial y es que no gustaría ¿Cuál es ese local donde os gustaría mucho tocar? Pues, eh, mira, no lo, sé, no lo sé, no tenemos tampoco un, un sitio así, eh, eh, no sé, que, que, que estemos locos por tocar, ¿no? Eh, porque luego nunca se sabe, igual una sala pequeña, poco conocida, igual ahí es uno de tus mejores conciertos, ¿no? Ah. Entonces, eh, bueno, pues eh, evidentemente, pues no sé, nos gustaría tocar en Madrid, por ejemplo, en la Heineken o... No sé, nos gustaría tocar en Barcelona, en eh, Apolo quizás, pero pero ya te digo, o sea, no, no, no, no es como ninguna obsesión ni nada, ¿no? O sea, el, los conciertos que van surgiendo, allá vamos y, y en cualquier, eh, cualquier sala se puede dar un, un concierto bueno, ¿no? Vosotros habéis estado tocando con Walden 1, eh, que son uno de los grandes grupos que suenan aquí en Zona 69. ¿Y cómo son ellos? ¿Cómo son ellos en directo? ¿Cómo son con vosotros? Cuéntanos un pues poco. Pues bien, estuvimos, estuvimos el, el, este sábado hace dos días en, en, en Madrid, en la sala live, sí. y nada, la verdad es que estuvimos encantados. O sea, ellos son muy majos, se portaron fenomenal con nosotros, y, y, nada, y nos, nos, nos brindaron la oportunidad de tocar, ya te digo, en esta sala, en la sala live, que nos encantó, nos maravilló. Ah. Y, y nada, la verdad es que el trato es pues, pues, fenomenal, de cantadores, encantadores bueno, ¿Cuáles son las próximas fechas en la agenda de Almas Mudas? Pues, pues mira, tocamos eh, el sábado 20, tocamos en Zaragoza, en la Casa del Loco, tocamos con Bixi Y luego tenemos el día 24, eh, que es miércoles, van volvemos a Madrid para un concurso eh, que tocamos en Pachá Y luego creo que en, el, en abril, no sé si el 22, eh, tocamos en el, en el Ranch Café también en Madrid Que seguramente tocaremos con Pitofnis Y bueno, por ahí va la cosa, también tenemos en Proyecto Ida Pamplona A la sala singular, pero sin fecha todavía confirmada ah. y, y también tenemos por ahí algo en Barcelona Pero ya te digo, no sabemos ni la sala ni la fecha okay. Bueno, nosotros en Zona 69 estamos eh, pinchando vuestro tema Que a mí particularmente me ha gustado mucho Pura velocidad sí. Es el tema que sí. estamos pinchando en Zona 69. Bueno, a ti personalmente ¿qué te parece este tema? ¿Qué te dice? Nos gusta, nos gusta mucho, la verdad es que es, es de nuestros eh, temas simbó protegidos, ¿no? Eh, le tenemos mucho cariño y, y es un poco el, el, el sonido de este tema es un poco lo que lo que buscamos, ¿no? Eh, así pues es un rock más más crudete, eh, pero pero o muy muy british, ¿no? Pero con letras en español es, es el, el el tema, ¿no? Y el ya te digo, la canción de pura velocidad, pues, refleja muy bien lo que lo que buscamos, ¿no? A nosotros también nos gusta especialmente ese tema. ¿Quién te ha visto y quién te ve llenándome la vista de puro caballero? mi pipa está loca de estrés no es normal es el tema con el que os gusta empezar y cuál es el tema con el que os gusta terminar vuestros directos? Mira, en directo solemos empezar con un tema, el tema que se titula secta juvenil, uh -huh. que es un tema ya como muy muy muy rápido, muy, muy muy cañero, ¿no? Para empezar ahí con todo ya. Y siempre solemos acabar con estilo Bowie, que es un poco el tema pues más eh, para todos los públicos, ¿no? El tema que, que más suele gustar a todo el mundo. Los directos de Almas Mudas, ¿tú cómo los definirías en pocas palabras? Sí. Pues mira, eh, son directos eh, muy eléctricos, eh, muy movidos, eh, yo creo que son muy intensos, ¿no? o sea, yo creo que es, es, es donde mejor nos defendemos en el directo, incluso mejor que en el estudio, el directo es, es, es, es de lo que, de lo que partimos ¿no? y nos gusta eso, pues, pues sobre todo con mucha caritud, ¿no? eh, que la gente pueda sentir cosas cuando nos ve. Es donde se forma una banda, ¿no? donde se va haciendo <risa> no. musicalmente en el directo. Es. Bueno, pues Miguel, eh, ha sido un placer hablar eh, unos minutitos contigo aquí en Zona 69 bueno, vuestro, Igualmente, Raúl Vuestro tema lo seguiremos pinchando aquí mucho en Zona 69 Y os seguiremos un poquito el rastro, ¿ok? Xenovenal, muchas gracias, Raúl Pues Miguel, muchas gracias a ti que por, eh, por eh, estar aquí en Zona 69 Cada vez que la gente tiene ganas de fiesta Aparece el Raúl Fernández en Zona 69